Hola, hola, hola, buenos días, tardes y noches, tengan todos nuestros radioescuchas, permítanme presentarme, mi nombre es Misaki-chan y seré su locutora durante el siguiente programa, el programa llamado GAMBRE. Bueno, ¿de qué va el programa? Así a grandes rasgos les comento, en cada programa les estaré presentando una frase de algún anime que encuentre, Este, algo para motivarnos, para seguirnos el ánimo, andar contentos, así, algo para reflexionar. No sé. Alguna frase que me encuentre por ahí que me agrade y diga, esto está bien para poner a reflexionar a todos ustedes. También durante mi programa les estaré ofreciendo una vez al mes una receta ya sea comida o postre o lo que sea pero será una receta proveniente de Japón porque una vez al mes bueno, por lo siguiente muchas veces pasa que buscamos una receta de algo que comimos y demás y queremos intentarla entonces sacamos la receta de internet y ¡oh sorpresa! toda la desgracia del mundo la receta no queda bien faltó algún ingrediente, no es la misma consistencia Etcétera, etcétera, etcétera, infinidad de cosas que, pues, te bajan el autoestima así de que cañón porque, pues, te esfuerzas, te tomas el tiempo, te esfuerzas, gastas dinero, ingredientes y luego para que no te salga Entonces, ustedes me ponen qué receta quieren, se vota en Facebook a ver qué recetas se quedan y luego yo la calo, sí, yo la hago aquí en mi casita y si necesitan modificaciones, yo se las hago y ya que quede la receta decente así como para ir a un restaurante y, y vender la receta <risa> no, nah, no es cierto no puedo hacer eso ya que tengo una receta decente en lo que la textura sea más o menos similar la consistencia también, los sabores también pues ahí sí, ya les paso la receta a ustedes, claro que pues ustedes tienen que hacer adaptaciones pero son muy mínimas, qué adaptaciones o sea qué tan dulce, o qué tan salado, o en qué cantidad lo quieren, yo se las voy a estar pasando así a grandes rasgos, como si fuera eh, maestra de cocina, <risa> claro, claro, ni a pinche llevo, este, pero sí, soy aficionado a la cocina, eh, y por eso les estaré pro proporcionando estas recetas que provenientes de Japón, obviamente. ¿Qué tipo de música vamos a escuchar en mi programa? Pues música, escucharemos música muy variada De todo lo que ustedes gusten, quieran, manden, ordenen, etcétera. ¿Cómo decidiré qué música poner? Bueno, ustedes me mandan sus mensajitos Ya sea vía Facebook o vía Messenger Y ahí yo veré qué canciones quieren Y si la tengo, se las pongo inmediatamente Y si no, pues les pido, les ruego que me perdonen y me disculpen pero me tardaré un poquito en ponérselas porque pues tendré que buscarla, bajarla y eso, pero a ponerse las pero de que se las pongo, se las pongo siempre y cuando el programa alcance obviamente este... ¿qué más? también pueden mandarme sus saludos para mí o para sus amigos, para quien quieran Igual por Facebook o por Messenger Si tienen una anécdota que contar Con confianza pueden contármela Si quieren que la lea al aire está bien Si no me mandan A ver arriba antes de que escriban algo Me lo ponen no la leas al aire Y ya yo les estaré contestando aparte Si quieren com comunicarme algo Platicar algo Que ustedes digan, no quiero que sepan que yo soy bueno, en ese caso antes de escribir su mensajito me lo ponen hasta menos arriba, con mayúsculas anónimo o anónima y ya me echan todo el rollito que ustedes quieran que yo lea al aire y ya lo mantendré así en secreto claro que cuando acaben su mensaje anónimo por favor para evitar confusiones Me le ponen un montón de... De la misma letra, del mismo signo, no sé Que se ve algo que yo pueda diferenciar Cuál es la parte que ustedes quieren anónimo Y cuál es la parte que ustedes ya aceptan que yo diga sus nombres sus nicks de Facebook, más, ni lo, lo que quieran, ¿verdad? Porque estamos de acuerdo que muchos de ustedes No tienen sus nombres por seguridad Porque les gustó el nick, etcétera, etcétera Y pues bueno, para evitar broncas, así le hacemos, ¿ok? Alright Este... ¿Qué más les cuento? Mm. Bueno, ya les dije de la frase diaria Ya les dije de la receta mensual Que va a ser... Eso de la receta va a ser más un poquito un espacio dedicado para las chavas Claro que los chavos también, porque hay chavos que les gusta cocinar y así es Tan lindos, tan preciosos esos chavos Ay, cómo los adoro Este... ¿Qué más? Oh, es cierto. Permítanme presentarles a mi pequeño amiguito, Cinder Queen. Cinder Queen nos va a estar acompañando en cada programa también para animarnos un poquito más, ¿verdad que sí, Cinder Queen? Okay, ya, se emociona, se emociona. Calmado, amiguito, calmado. Te los puedes permitir y no. Okay, ya, ya. Calma, calma, calma. No quiero Creo que lo trates de agarrar por el amor de Dios no tengo ni idea sobre la vida puede que no sea la mejor consejera del mundo pero sin embargo siempre estoy tratando de dar lo mejor de mí. siempre trata de darle una sonrisa a la vida sin importar lo que las circunstancias que tan difíciles o duros sea, que este sea y creo que es la mejor manera de sobrellevar las cosas por eso mismo los invito a todos ustedes a escuchar el programa y que se animen un poquito y que vean la vida de un color diferente no voy a especificar qué color porque cada quien lo ve del color que quiere porque cada quien tiene sus gustos así que pues cada quien decide que color quiere ponerle la vida su color Por ejemplo, en mi caso, mi vida es color negro. ¿Por qué? Porque a mí me gusta el negro. Para mí, la vida es misteriosa, algo místico, mágico. No algo triste como la mayoría lo tacha cuando les digo que la vida es negra para mí. Dale, en fin. O sea, si que ponerle tu vida a un color, no sé, verde, azul, gris, lo que sea. Pues pónselo. Hay que darle siempre un ataque a nuestra vida. Ahm... Um, Qué más, por aquí. Aparte de la música de fondo super animada que siempre estaremos escuchando, por lo regular voy a tratar de ponerles música animada. ¿A qué me refiero a animada? No es que vídeos así. Es, me refiero a música así sabrosona, así como que te den ganas de bailar, o de brincar, de correr, etcétera para que no no se les pongan tan aguados, pero pues les digo, ustedes piden, ordenan lo que quieran y yo se los pongo como quieran. Tengo demasiada música en mi computador y todavía quedan muchos filmas, así que por eso no hay problema. Yo no me voy a poner moños, ni nada por el estilo. Siempre y sencillamente les complaceré. ¿Qué más les puedo contar sobre mí? Bueno, obviamente soy una chava tengo 20 años y yo soy del estado de Nuevo León que se localiza en el país de México soy otaku desde que tengo memoria y así me voy a mantener a pesar de todos los problemas y otras cosas que me ocasionan mis gustos, mis creencias, mis pensamientos y todo lo demás a pesar de todo eso no voy a cambiar y seguiré sonriendo a la vida Siendo yo misma, siendo única, especial, loca. Sí, eh, estoy loca. <risa> este. Y bueno, con esto voy concluyendo mi programa. Me voy despidiendo. <risa> Triste Dios. Pero bueno, tengo que irme porque si no les voy a aburrir con mi voz. <risa> Yo no me acuerdo que mi voz no es la más bonita del mundo, pero bueno, se hace lo que se puede. Gente, me voy despidiendo con el siguiente tema. Y no les digo un adiós, sino un hasta pronto. Nos veremos en el siguiente programa de Cambry. A continuación, los dejo con Kokoro Kiseki a cargo de los gemelos Rin y Len.